The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poem crawl Upon the crump of pain There's a policeman With an honest the Seen whose head is on the pole He grunts as he fills his pride With a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains dropping a print on a and stays And endeavors to ignore the chains That he walks into his knees But his master.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 Play. There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors To are if the show is through Silent looks and with the cue. With the frozen and smiles. firearms At last in 1998 show The torts on, no one ever sings The curfew cross line, the comedy divine The bulging eyes of puppets Swirling by the Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? Una es el manina, más equina, radio cuca, radio cucaracha. Eh, jueves pela pela tarde noche... ...que ya lle de noche... ...ya de la que vengo para acá... ...ya lle de noche... ...y más de noche... ...que va a ser Tobía... ...en caso de que me dejen seguir viniendo... ...que no pongan... ...toque de queda... ...toque de queda de eso... ...y entonces... ...el anedónico miserable... ...no va a poder venir a Radio Cuca... ...a, a hacer anedonia todos los hermanos aquí... ...no, no ya no va a salir... ...por el 107.3... ...de la frecuencia modulada... ...no pasa nada... pocos sintientes puede tener, si ye que tienen alguno, si ye que tengo, qué puta manera de hablar en tercera persona. Qué pocos sintientes tengo, si lle que tengo de alguno una que sienta este programa por la por la frecuencia modulada. Tampoco non sé cuántos sintientes puede puede ser que tenga na misión digital en radio Cuca.org ¿Eh? a través del internet no tengo ni puta idea cuántos sintientes puedo tener pero Más o menos, sí que lo que sí sé y eh cuántos tengo del, del podcast, yo pongo todos los podcasts en archive.org ¿eh? y vengo teniendo pues, entre 10, entre los 10 y los 20, depende de lo interesante que sea que sea el programa. y curioso, y curioso porque eh, en antes de ...en antes del Parón... ...en antes del Parón... Eh, ...joder, tuve una temporada ahí... ¿no? ...bueno, no hay un cacho en antes... ¿eh? ...en antes del Parón andaba más o menos... ...alrededor de los 60... ¿eh? ...de los 60 a la, la semana. ...pero tu yo... ¿eh? ...no sé si fue en el 19, en el 18... ...una época que ya era la hostia... ...a lo mejor 200... ...y era cuando el, mi amigo el, el Cabezón... ¿eh? ...el realizador de... de pasión de cine y, y sesión continua, decía aquello de, de un programa que, que empezó siendo de culto y acabó siendo de mases. Hombre, pienso yo que tampoco llepa tanto, porque mesmo el que más descargas tiene de toda la historia de Anedonia andará peles mil. Y, y hombre, mil, a ver, oh, en un planeta que está habitado por... por yo que sé cuántos cientos de miles de millones, bueno, cientos de miles no, pero cientos de millones sí, o miles, bueno, no sé, muchos, mierda, vale, ya verdad, no sé la población que tiene el planeta, coño, por los muchos, pero mire, si sé la población, más o menos el número de personas que, que falen castellano y que podían descargar este programa, Porque dices, ah, no, pues el programa está en asturiano, ¿cómo van a descargarlo los del castellano? Oye, pues la sintiente más fiel que tengo, no hay de asturiano. ¿Eh? Y hago este programa y, y presta ahí. Pues sí, ala, un saludo. Hola María, ¿qué tal? Hombre, también ya puestos a saludar a una persona en concreto, pues tendré que mencionar al mi amigo de la puela. El de la puela sé que sigue sintiendo, sé que sigue sintiendo esto ahora en el reinicio, sigue con ello. No sé si otros hay... hay bueno, la con la con también también lo siente. Y no sé si puede haber otros por ahí, no sé si el misintiente Mosín. Mm, volví a sentirlo otra vez eh, hay más personas no sé qué, qué será del analógico miserable, conocílo una más una noche ¿eh? Eh, bueno, reconocióme él a mí y, y, y díjome que, que él lo sentía por el 107.3 seguirá sintiéndolo por 107.3 mejor dicho, volverá a sentirlo mm, por el 107.3 pues bueno, no lo, sé, no lo sé a lo mejor sí Ay, estoy, estoy prácticamente seguro de que me queda siente, pero ¿eh? esos 10 que lo descargan igual hasta los conozco a todos, ¿eh? pero, pero, claro, como para con la mala memoria que tengo yo. Y bueno, me llevo a esperar que, que lo sigan sintiendo. Aunque teniendo en cuenta el, el bajón de sintientes que tuvo este programa, a raíz de, bueno, pues de, de los 15 mesinos esos que decidí tomar de sueto, ¿eh? de, de, de, año, de año y medio sabático, prácticamente sabático de radio, pero tengo que, de, que reconocer que, que, joder, que esto préstame la de Dios, Mira que yo el primer día cuando venía tenía miedo, ¿eh? decía, eh, igual ya se me escació como se fue la radio. Me cago la mar, fue a abrir el, el micro, fue abrir el micro, claro, y salí yo, ¿eh? salió el anerdónico miserable. El otro, ahí, ahí tuvo todo este tiempo, pero en el otro no, va eh, La cuestión es que eh, ahora, la semana pasada, falaba de, de elementos ansiosos y ansiolíticos, y no mencioné el ansiolítico uno de los ansiolíticos fundamentales na na existencia, que no deixa de ser este precisamente hacer radio, hacer anedonia. me encanta, es una cosa que me presta por la vida venir aquí y y hablarle de de mis cosas y que les interesan a nadie más que a mí, pero bueno, Vengo aquí les, les cuento para eso el programa Ye Mío, que que ya lo sé que estoy fartuco de decirlo, pero digo lo más. El programa Ye Mío, no Ye de nadie y entonces digo yo las cosas que a mí me pasen Pues sí, resulta que ye un un elemento muy muy la la radio, el venir aquí a hablar, a hacer radio ye extremadamente aserolítico y guapo, no sé, mismo aunque no fale, a mí presta en hablar. Eh, por esto me fue la radio yo vengo aquí y bueno pues puedo poner un cantarín o dos ahora la hora por, por descansar un poquitín, nada, por descansar el garguelu y también por, por, por descansar los oídos de los indientes ¿no? no bueno, y los míos, que no vos creáis que con esto de llevarse los auriculares puestos, que no soy quien a hacer el, el programa sin auriculares tengo que ponerlos Eh, y oye, pues el tarto rato vibrando la orella eh, pues oye, también, joder, cansa lo yiu ¿Mm? cansa el de tanto falar y cansa lo yiu de tanto sentir, sí, sí, sí, sí pues, pues parece pues, que no, pero y, y que sí, que digo, os lo yo, hostia, que y que hicisteis mucha radio, pasa eh bueno, no, pues deberíais, por cierto deberíais venir aquí un día ¿eh? a Radio Cuca, Radio Cucarecha y venir a, a hacer un programa aquí Porque sitio hay los gallas. Y podéis venir a hacer, como os digo, un programa de hablar. De hablar mucho, de, de contar cosas. Oye, pues hay gente que, que presta a hacerlo así. El, estaba sintiendo ahora al, al guerrillero. ¿eh? Estaba en diferido, saliendo en diferido. El guerrillero fala? ¿Qué te fala que te fala que te fala, que te fala todo el programa. Y qué sé yo, pues hay, hay otros por ahí. Urbasi no sé si ahora sigue haciendo el programa, cuido que no, que ya no. Pero bueno, Urbasi también era de las que viene aquí, bla bla bla bla bla bla bla bla bla hasta que hasta que cansaba. Hay los también de, de música, ¿eh? y que, y que como muchos dicen el, el título de, del cantarín y ala, yo que sé, pues pues el DJ pastilles y yo lo que fae. ¿eh? <ríe> el el Raposo fallo más más tal, falló una presentación un poco más curiosa tal. la compañera de los oídos sordos, la que va delante mí, es indigna, indigna, nada más pon pon música, pues uno pensar, ay, es música enlatado. No, non es música enlatado. Joder, ya la que la que está poniendo la la compañera en ese momento, ¿veis? Y esto y y y esto nos presta préstanos a todos por igual hacer radio y una cosa eh, mágica que nos que nos gusta y que la echamos en falta cuando no la tenemos hay los que más y los que menos yo como bueno <ríe> ye casi parte de la mi vida ya pues digamos que yo he hecho mucho en falta, hay otras personas que igual la echan menos en falta y habrá muchas personas también que seguro que la echan muy en falta pero que no tienen manera de poder venir a hacerla porque bueno pues, Pues tienen otra serie de, de actividades vitales que yo lo toren. Claro, los que los que sí venimos tenemos la fortuna de poder venir y los que como ya vos digo que es mi caso sentimos que esta actividad pues tiene un relaxante y un asiolítico fundamental en nuestra vida. Claro, tenemos un problema, tenemos un problema ahora con con el con el, con el nuevo plan. nuevo plan, hay los que dicen por ahí bueno, todos estos planes contra plan contra el COVID me refiero todos estos planes contra el COVID que se saca el gobierno de la manga son improvisados y yo siempre digo, joder pues cago la lea ponte tú ahí oh, a ver si lo haces mejor, que yo no digo que te bien fecho lo que están haciendo eh, Ech, cuidadín yo no digo que te bien fecho, pero lo que sí digo oye, casi como los aficionados al fútbol, de a mierda de eh, jugador, vaya, ponte tú Coño, a ver si lo fue, si es mejor. A mí no, tampoco me gusta el fútbol. Estoy poniendo ejemplos, que madre de Dios. Bueno, pero entendéis lo que os digo, ¿no? Yo no tengo ni puta idea, no soy ni virólogo, ni, ni, ni qué otra cosa se puede ser. Virólogo, inmunólogo, yo no soy ninguna cosa de esas, ni sé, ni sé mucho del tema. pero bueno, mmm, tirando de, no sé, de sentido común, de Navalla-Dócambe, que ya sabéis que yo parsimonioso sí que soy, sí que soy mucho, pues, hombre, eh, les midíes, que no digo yo que no que te han improvisado y a ver qué pasa, pero bueno, a lo mejor y que nunca queda otro que tirar de ensayo y error, ¿eh? no sé, a lo mejor, a lo mejor sí, eh, Pero bueno, el, ahora hay una sobre la mesa que sí que, no digo que sea ya mala, ¿eh? pero bueno, que, que esta sí que da la risa cuando dicen lo de gobierno improvisa a mi 10. Más que nada porque la semana pasada de esta no se bien nada y cuido que empezó a falarse de ello. No sé, ¿cuándo empezó a hablarse de, del toque de queda? <ríe> el lunes, el, el, el martes, no sé, estamos a jueves Pondránlo. para medida que pa eso lo van a poner otra cosa ya verá que ahora lo ponen pero no sé complicado voy a tenerlo para poder venir a hacer anedonia si hay que poner toque de queda porque yo que sé, hay los que dicen que igual el toque de queda ponlo a las nueve ¿eh? a las nueve la noche bueno pues entonces jodido porque a las nueve entama, entama esto hombre también puede ser que sean un poquillín más flexibles y lo pongan a las diez A mí, si lo ponen a las 10, tampoco voy a hacer esto. Y diréis, bueno, coño, ten cuidadín, pa, pa, eh, ten el procuro de terminar para las 10 en un pasate, ya gallos, ¿y, y cómo vuelvo para casa? Quedo aquí a dormir, ¿eh? Quedo aquí, duermo aquí, desayuno aquí por la mañana y, y voy a trabajar. Pareds vos. Bueno, pues mira, si hubiera por lo menos un sofá o algo así, tampoco lo descartaba, pero no lo hay. Sí, de hecho, aquí fae, fae menos frío que, que, en, que en mi casa. <risa> aquí tampoco pasaba nada, ¿no? No, nah, pero no hay un sitio de bueno, Podía traer que si, que si la, la esterilla, el saco dormir, pero bueno, eh, eh, no iba a estar yo como... Ya no tengo edad. Ya no tengo edad para hacer esas, esas cosas. Ya soy muy sibarita. Soy viejo y sibarita, las dos cosas a la vez. y bueno, qué coño si barita ni que hostia que me duele todo <risa> a ver duermo tirado en, en suelo ¿eh? por mucha esterilla que ponga y seguro que que hay llevando con los huesos madres doloridos en, en todo el cuerpo sí, estoy he una una llaceria estoy fecho he hecho una, al cuerdo me dio madre de Dios la de veces que que dormí en el camping sin esterilla ni hostia, ahí en el en puto suelo, vale, que suelo de prado. ¿Eh? Ya era como dormir en un suelo duro, pero bueno, joder, ¿eh? dejaba de ser un, un dormir en suelo. ¿eh? Tirado, ¿eh? ahora ya no no hay, no, no hay manera, no hay es posibilidad. Eso ya, como tantas otras cosas, no puedo no puedo hacerlo. ¿De qué, pero de qué estaba hablando? No estaba hablando de los campos y de dormir en suelo, no estaba hablando de, del toque de queda. Que si ponían el toque de queda a las 10, pues a mí no me arreglaban nada. ¿Mm? No me arregla bien nada porque, joder, claro, cuando acaba esto tengo que ir para casa. Eh, puedo venir todos los vestido de negro, en ¿eh? negro, digo yo que si ponen taca de queda apagarán, apagarán los faroles. No, si total no me va a haber nadie de Nakai, bueno, pues pueden tener los faroles apagados. Entonces, si vengo de, de negro, ¿eh? puedo, puedo eh, deslizarme, escabullirme. ¿eh? de portal en portal ¿eh? hasta llegar a, a la casa, ¿Eh? sin que me collan, que no te collan, <risa> que no te collan tampoco cuando cuando pongan el toque de queda pero bueno, yo qué sé, yo supongo que aquí lo pondrán más tarde, donde llegará, eh, no sé, que, no sé si, en, si en Bélgica o en, en Bruselas o tal o eh, en París, no sé, pusieronlo a las 12 de la noche. Bueno, me, es más razonable, y además teniendo en cuenta que que les costumbres mm, en, en este país son más de, de tresnochar un poco aunque pies llegan los los bares y todas esas movidas, pues supongo que <coughs> supongo que por lo menos a las 12 de la noche. Si ya les doce de la noche, ya no tengo problema, ya vengo a hacerlo igual. Si ya les once, bueno, sí si también vengo a hacer anedonia. No me vais, li, eh, vais librar de anedonia así tan tan fácil, ¿eh? Me cago la mar, voy voy a venir yo todo todo lo que todo lo que faiga, falta venir, ¿eh? Me cago la mar, eh. pa, pa cabrón yo, ¿viste? Hostia, no, no lo sabéis vosotros bien, no lo sabéis vosotros bien. Así que se es sí, no penséis, esto ya anedonia. Eh, hoy puse el primer cantar muy rápido, 20 minutinos nada más de programa y puse el primer cantar. Yo lo que tiene es tener un programa propio y hacerlo tú solo, ¿Mm? Que no tienes que rendir cuentas nadie, pues lo que te da la gana. Sí, sí yo solo, sí, el anedónico miserable solo y sí. aquí en una y demás, ¿Mm? Eh, aquí en el estudio de la cuca no hay nadie más como yo que poner la música si sí, pongo la yo pongo yo la música sí, sí, y el fondo y todo y subo el volumen y bajo el volumen y falo todo ¿no? no me he echan un idea. ¿no <ríe> Ahora todo vea el que lo ponga duda que la ley Bueno, pero en este segundo pedazo de, de programa vais a decir que... Mira, al toque de queda si lo ponen, pues bienvenidos ella. ¿A mí va a joderme? Va a joderme seguramente porque, oye, pues... pues que, si, si al final me quita de venir a hacer el programa, jódeme. ¿La noche? Hombre, la noche préstame... Pero total, va a hacer de noche dentro de cuatro días, el cinco y pico de la tarde y allí de noche. Oye, o sea que noche, vamos a tenerla igual. O me meses, noches calurosas, noches no, calurosas para mí que, que no voy a ver. Y de todas maneras yo tengo la fortuna de, de, de que yo tengo una guarida al este, ¿eh? tengo una guarida al este del infierno y yo una guarida en la que, na que bueno, en principio, en principio no, no esas autoridades no tienen Autoridad va la redundancia allí, no me tiene las y van, pero es difícil que vayan, vamos a ver, ¿eh? pero, pero allí no suele, no suele llegar ninguna ninguna autoridad, entonces, es bueno, pues si me da la gana, pues allí voy a poder saltar el toque de queda, no voy seguramente a saltarlo, más que nada, porque, porque allí falle mucho frío, Uh, fue mucho frío en la mi guarida entonces eh, la única cosa que puedes hacer en la guarida cuando llegue de, de noche y estar envuelto en mantes y metido en un, un, una cama eh, durmiendo, que para el fin y al cabo yo lo mismo que hago aquí pero no sé, de, tengo esa sensación de, de afusida la mi guarida la mi guarida más bueno mmm, tiempo a mí un, un componente sentimental muy grande uno a lo mejor por mero fecho de, de ese sentimiento de, de aislamiento ya sé que ya diréis, bueno, pues no sé que, que, que está, está en el Himalaya la guarida del miserable que tiene una guarida al este pues igual eh, eh, en el extremo oriente no, no, no, no, no tan, tan para allá pues a lo mejor está, yo que sé, guarida al este aislado en los picos de Europa no tampoco tan tan allá está ta en un sitio que una de las de las cosas más guapas que tiene y que tengo la posibilidad de, de llegar allí en muy en muy poco tiempo de que les mis piernas en muy poco tiempo me lleven a la a la guarida a la mi guarida no tiene nada espectacular de hecho me, físicamente Eh, a lo mejor ni tan siquiera Neide podría decir que hay una, una guarida pero emocionalmente sí, para mi persona eh, la mi interpretación de, de aquello ye, ye que hay una guarida la mi interpretación de aquel silencio que no hay tal porque eh, si, si pones la oreja estás en realidad sintiendo, sintiendo la civilización que está muy cerca pero pero pues dime permíteme evadirme de ello si, si miro por fortuna si miro prácticamente no veo nada más que más que fuelles y, y árboles poco de poco después de esos fuelles y de esos árboles y, y si camino unas docenas de metros ya ya veo la civilización ¿eh? veo todo pero pero tanto allí exactamente allí no Aquel lye un, un punto eh, del espacio del que es posible cruzar. Un, un día vos falé de alcordáis vos de los sitios blandos, ¿eh? los sitios blandos en eh, una serie de noveles que, que escribieron supuestamente en conjunto Terry Pratchett y Stephen Baxter, ¿eh? el, la Tierra Larga, la serie de la Tierra Llarga, ya eran Lleren la Tierra Larga, el Marte Largo, la Utopía Larga, y ay y hay, mierda, hay otro, pero ahora mismo no me acuerdo, no, otro, otros dos, yo cuido que llenen igual, igual cinco, cinco libros, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo, Tierra Larga, Marte Largo, la Utopía Larga, eh, el Cosmos Largo, y igual no Yeren cuatro, no más, yo cuido que llenen cinco, bueno, coño, miradlo, uy, tenéis seguramente si estáis con estos 7.73 de la frecuencia modulada y que tenéis internet, podéis mirarlo. Yo también tengo internet aquí delante. Tengo hoja de mirarlo. Yo estoy otra cosa, estoy estoy a falar. Bueno, la cuestión es que la la serie esa de la que ya también follé aquí, por supuesto. Estoy nada más recordándovoslo, coño. Joder. encima que me, me es molesto de estas cosas bueno nada que, que en esa serie de libros el, el argumento central el, el fecho el ¿eh? del que del que parten todas las historias y que bueno pues la, la humanidad eh, adquiera la capacidad de cruzar que lle cruzar pues lle dar saltos dimensionales saltos dimensionales eh, bueno pues a, a tierras, a universos paralelos paralelos que son exactamente igual que este pero bueno, pues que la evolución fue diferente hay los que están xelaos hay los nos que fue mucho calor hay los nos que llueve mucho hay los con diferentes especies diferentes de aquí, evoluciones totalmente distintas y bueno, pues una, una cosa interesante de ir a explorar para esos mundos Eh, lo que pasa que según el argumento de, y la temática de, de esos noveles, una cuestión que pasa y es que, eh, pues, saltase nada más un mun dos mundos de, de cada vez. Eh, lo que ellos llamen a la derecha y a la izquierda o al este y al oeste, no al este y al oeste, coño, saltar al este y saltar al oeste, que lleve metáfora. ¿eh? No llegue un collar la brújula y saltes, no, son mundos paralelos. Tantos juntos en el mismo sitio, pero, oye, para aclararse, porque a veces no nos queda tu remedio que tirar de, de metáforas para aclararnos. ¿eh? Y entonces ellos aclarábanse, hablando de, de este y de oeste, del mundo del este y del mundo del oeste. Y podía saltarse nada más, cruzarse nada más a ese, al que estaba pegado. ¿eh? Si quería saltar a... a como, como los llamaban a mí la allí en la nomenclatura, yo que sé, pues si, si querías ir a oeste 5 bueno pues tenías que saltar primero de, de ay, ¿cómo se llamaba la como llamaban a la al mundo original, digamos, a esta tierra. No me acuerdo cómo la llamaba, pero bueno, eso, que si querías llegar a, a Oeste 5 tenías que saltar de este a oeste 1. Después de este 1 a este 2, de este 2 a este 3, o este 3 a este 4 y de 4 al 5. Pero una cosa que, que no sé si se revelaba en la tercera novela de la serie y era que de algunas personas tenían la capacidad de encontrar lo que se denomaba en, el, en, el, en la trama aquella en la serie los sitios blandos. ¿Qué eran los sitios blandos? pues en sitios nos los que era más eh, sencillo cruzar y había la posibilidad de, de, de coger atallos. Eh, que tú querías ir al mundo, qué sé yo, este 50, pues a lo mejor coyes un sitio blando en el que tenéis la posibilidad de, de pegar ese salto de, de 50 mundos. Mm, yo quedéme con el concepto, gustóme muchísimo el concepto de los sitios blandos y acordáis vos que bueno, acordáis vos si sentisteis aquel programa que no tuvisteis porque porque sentilo, acordáis vos que yo decía que bueno, pues que de toda la vida que había determinados sitios que a mí me hacían que me resultaba más fácil en esos sitios imaginar que estaba en un sitio diferente. Podía agarrarla a mi imaginación y, y suponer que estaba que estaba en otro. Hay los hay los hay los sitios así, y y uno de esos sitios favoritos es la, la mi guarida, el mi beyu al este del infierno. Qué mentira, no yo mío. <risa> Pero soy el único que, que, que entienda que aquello es una guarida al este del infierno y entonces eres por eso ye ye ¿eh? porque nadie más entiende entiende que sea es ya eso. Y yo estoy hablando yo sitio hablando porque cada vez que, que estoy allí cuando estoy en ese avellugo eh, siento que estoy en otro sitio diferente, soy capaz de sentir que estoy en otro sitio diferente ¿cuál es el problema? pues que estoy en fricopela, entonces medio año por lo menos casi no puedo no puedo ir al avellugo y diréis, ¿cómo llegué tan, tan cerca hay tanta diferencia térmica? bueno pues porque os lo digo yo Coño, podéis, podéis creerme tranquilamente que hay esa diferencia térmica. Pues será que me salto a un mundo paralelo que, que está en una era glacial, o qué sé yo. Bueno, pues sí, puede, puede ser eso tranquilamente. Joder, ¿eh? pero bueno, que lo he dicho que llega a un sitio muy, muy fácil para pa cruzar. Tiene el problema ese del, del frío, de, de la humedad, del frío intenso. Y claro, imagináis entonces. imagina que nos confinen otra vez. Yo siempre lo decía y la gente, claro, de alguna xente con la que yo falaba de vez en cuando y falo, nunca ayer en el tema. Y yo siempre, siempre decía eso de, oye, cuando nos mandaron tan encerrados, tuvimos encerrados en primavera. ...tuvimos encerrados con días... ...cada día un poquín más... ...más largos... ...con la posibilidad de... ...los que tenían alguna ventanuca... ...que daba el sol y ya no digamos... ...los que tenían terraza... ...mesmo de tomar un poco el, el sol... De, ...de asomar a la ventana... ...porque bueno pues el aire estaba todos los días... ...un, un poquín más, más cálido... ...tuvimos esa posibilidad... ...poques... ...porque tenemos que estar metidos en casa... ...pero por lo menos... ...oye, pues sabía eso... ...estabas en casa pero... Ya, ya, ...ya era el tiempo de andar casi en calzoncillos... ...por casa y en camiseta... ...pero... ...¿y si vuelven a meternos? ¿Y si vuelven a meternos ahora que llegue puto invierno? ¿Ahora que llegue puto invierno? ...pues... ...ni siquiera tengo la posibilidad aquella que decía yo... ...digo... uy, si vuelve a pasarnos esto... Yo lo que fue es correr para la mi guarida y, y confinarme allí. Me cago en la mar, me allí y para cuando, pa cuando nos suelten otra vez, saquen un, un, un cupito de celu. ¿eh? Saquen un cupito de chelo y en medio, ¿eh? en medio de todo aquel chelo transparente, está eh, el anerdo miserable. Estoy yo. ¿m? Jodido. Pero sí, sí, pensalo, pesalo. pesalo Qué uso y ¿eh? <risa> poniendo vos estas cosas en la cabeza. Pero pensadlo, pensadlo que, que, que ahora, ¿eh? que los días van para pa cada vez más curtios, que falla un frío, que pela. Yo no sé vosotros en vuestras en, en vos casas, pero en la mi casa fue frío. Para la guarida fue más frío todavía, pero en casa también fue frío. Decíamos luego la semana pasada que, que una de las... De las cosas que, que me jodieren, ¿eh? uno de los ansiolíticos que, que ahora mismo mutaba jodido, era, el de, y era el de salir ayer a, a una biblioteca, a un centro social o a una cosina, y echar allí la tarde, que básicamente porque era porque en esos sitios fue calor. Bueno, sí, vale, también ayer me gustaba mucho el ayer y, y préstame y estaba gusto leyendo, pero estaba pasando calor. ¿Mm? y, y así no han pasado al frío que pasó en casa en casa yo cuido que, que no siendo metido en cama rodeado de ¿eh? rodeado de mantes o en otro punto de la casa también rodeado de mantes pero para todos para eso que joder casi quiero más estar por la calle y andando callejando que, que, que estar allí metido pero claro si nos meten otra vez no, no va a haber esa posibilidad y si nos meten otra vez en casa eh, jodido porque vamos a, a ver casi el sol bueno vale sí ya lo sé que que lleven de veces que yo trabajando hay días que tampoco veo el sol porque trabajo en un despacho sin ventanas me tome me tome na na oficina ya ya de de noche bueno ya no todavía de noche en amaneció y pa cuando salgo pues pues ya lle de noche otra vez o sea ya que bueno pues seis días que puedo pasar tranquilamente las 24 horas sin ver la, la luz del sol. De lo malo metió en casa, pues bueno, un poquillo si finge que fa el sol, por lo menos claridad, luz del día, sé sí que la vería a través de la, a través de la ventana. Bueno, pues, pues de algo y, y algo, ¿no? Nah, pero una gente con todo contó iba, iba a estar muy jodido, iba a estar muy jodido, iba a estar yo y seguramente iba a estar la mayoría de la gente, la mayoría de las personas estarían muy jodidas. Y curioso ya, y curioso ver lo, lo jodido que está ya el, el mundo en general. Me refiero a las personas que habitan el mundo. Bueno, yo no, no tengo no tengo así experiencia con todas las personas que habitan el mundo, pero tengo experiencia con las que están al, alrededor mío. Y, y de verdad os cuento una cosa. Hay mucho tiempo que no veía tanta ansiedad, siendo yo el primero que la, que la sofre, ansiedad, tristeza, tristeza, una cosa muy curiosa, tristeza, desesperación, incluso una desesperación más eh, sorda, sorda en el sentido de, de no saber exactamente qué lo que la provoca, y es sencillamente una, una fartura de la situación, la incertidumbre, la incertidumbre, bueno, pues... y uno de los de los elementos por excelencia eh, cuando no sabemos lo que va a pasar eh, ni si va a ser bueno ni si va a ser malo ni ni, ni lo sabemos a lo mejor de un día para otro yo bueno pues cuando acabe este programa voy a despedirme hasta la semana que viene pero voy estar aquí la semana que viene qué sé yo igual no ¿Mm? eh, a lo mejor porque agarro el bicho ...y me encierren... ...o a lo mejor porque... ...ponen toque de queda de esos... ...y por la hora a la que lo ponen... un puedo venir... ...o a lo mejor porque nos encierren a todos... ...y entonces da lo mismo que agarres bicho... ...que no garres bicho... ...hay que quedar en, hay que quedar en casa... Yo jodido, yo jodido... ¿eh? ...la incertidumbre... y muy muy jodida... Y, ...y hay tanta... ...que a lo mejor y precisa... ...bueno a lo mejor no, seguro... que lle por eso que la la gente está tan no sé si está por un lado la en general está crispado está irascible dices a cualquiera lo que sea y ya ves que está al punto de de saltar y eso es el que no está tan tan triste que que que no es capaz ni tan siquiera de reaccionar ¿Eh? así pues ha estado ahí una paliza que no va a reaccionar y, y, y esmulecido la gente está esmulecido y está, está muy desesperado al acuerdo me al me venía ahora de la que, que venía caleando para para la radio que bueno en este tiempo en el que le en el que les distopía están haciéndose realidad es distópicas novela que están viniendo al mundo al vos, cuando vos falaba de aquella novela que me recomendara rapazina una rapacina del de Monte con las veces que yo salgo de Monte bien consciente sí no no cuesta buscarlos y yo relación no me xente sí o sí de verdad sí sí yo no soy solo un ente que que salpe el micrófono West y no también me relaciono consciente más igual el anedónico y no pero pero el otro sistema operativo que carga Que cargan el hardware, sí, y los archivos son compartidos, o sea que eh, al final, mmm, quieres que no, pues nunca da más remedio que, que el otro mongol que, que, también, que también se haga de ese mes en cuando y sí relacionase con alguna gente. Seguro que si fuera yo me relacionaba más, pero bueno. Eh. tampoco podemos pedir milagros yo si esto no me bueno la historia es que pues bueno una novela que me recomendó fuera de este fuera de cuando todavía no no considerábamos que esto pudiera pasar cuando todavía si alguien nos decía que iba a pasar una cosa así na podemos decir anda ese seráo buenos meses tampoco fue tanto tiempo no fue un año todavía que salió el primer caso allá na na China, en el Oriente. Madre de Dios, bueno, en fin, bueno que recomendóme en el libro de un tal John Iron Morgen. No sé si se le pronuncia así, pero a mí gusta me decir Iron Morgen, porque va, pazme que ye muy sonoro. la bella de San Pirán, la bella de San Pirán falaba de esto, una de una gripe, de un andanzu. en aquel caso la diferencia fundamental y es que eh, entamaban en Indonesia en cuenta en cuenta de en China entamaban en Indonesia y se extendía por el mundo entero también y bueno también otra diferencia fundamental y es que mataba muchas mucha más gente de la que está matando esto esto está matando pero que ellos mataban mucho más aquellos mataba mucho más y bueno pues bueno hay una historia tal de que una distopía un confinamiento también bueno En fin, cosas, eh, si tenéis ganas, la llegáis. Oye, yo guapa y acaba bien. <ríe> yo acuérdame que hasta tuve que mandar un, un mensaje de texto a la, a la moza esta, porque me dijera cuando eso, ah, yo les estopíes, ya cansé de ellas. Únicamente esta está bien porque termina bien. ¿Eh? Y tuve que mandar un mensaje cuando cuando entamó todo eso, y estando, oye, oye... Confírmame, por favor, que me dijiste la verdad. ¿Acaba bien? Porque si no, no era capaz de seguir leyendo en aquel momento. Me angustiaba. ¿eh? Ah, bueno, pero de todas maneras sí que hay muchas, muchas otras eh, distopías que no necesariamente acaben bien, ¿eh? o del todo bien, eh, pero que bueno, que cada vez, cada cosa nueva que sucede, que sean bueno, pues menos menos imaginatives. Bueno, imaginatives, sí, porque... cuando cuando el, el autor les escribió coño pues pues hieren cosas muy imaginativas porque no pasan nunca que yo lo que pasa que ahora ya empiezan a ser casi un poquito realistas ¿eh? los, los rapazos esos que les escribieron fueron visionarios hay una venial, acordándome de una que, que se titula eh, los recolectores de de cadáveres ¿quién era el el autor? podía mirarlo en internet, perdóname persona, me parece que era Thomas Ditch. Thomas Ditch era ese o el de campo de concentración. Ah, mierda, así que voy a mirarlo. Va, mira ahí. Gusta me tanto la, la lectura que, que esto, por ejemplo, otras cosas no me no me molesto mirales. Pero esto sí joder, esto voy a mirar, a ver si esto acepto, eh, cuido, a ver, me voy a borrar esto. ¡Ay! Va a sonar el plástico. ya que, eh, ya que envolvemos eh, ahora a la gente de la radio, envolvemos lo que lle la, la espuma del micro, lo, lo que llaman la cachofa, envolvemoslo en film para, bueno, pues supuestamente para, para no contagiarnos. Supongo que andando aquí manipulando todos estos equipos que manipula a todo el mundo, bueno a todo el mundo, como si fuéramos muchos na, muchos na radios, ¿no? Desgraciadamente no, no somos muchos. Pero bueno, de todas maneras, oye, pues, a base de, de manipularlo todo, de, de, de sentarnos, de tocar, pues los recolectores de cadáveres no, los recolectores de suicidas, vale. Y era de mmm, ah no, no era de Thomas Ditch claro, Thomas Ditch el de Campo de Concentración que por cierto y una novela que no me gustó nada no, ni encontré yo, sí. en fin, no, este era los recolectores de, de suicidas bueno, podía los, los que se suiciden queden cadáver entonces bueno, los recolectores de cadáveres también podía ser, pero bueno vale, sí, entiendo, el cadáver puede ser provocado por otra cosa y el suicida vale mierda, bien ¿Eh? bueno pues el autor llegó a un tío que se llama David Opegard o pegar bueno miradlo, y lo coño los recolectores de suicidas hostia bueno pues que eh, ahí lo que pasaba es que la, no había ningún virus ahí la gente suicidábase en masa pero suicidábense porque todos garraban Bueno, pues una enfermedad, entre comillas, eh, no sabe, no queda claro si ya era una enfermedad o, o que era, pero bueno, agarraba en una cosa que se llamaba la desesperación y el que agarraba la desesperación sencillamente no quería vivir y como no quería vivir, pues eh, suicidábase. y bueno, pues el protagonista... Eh, Busca ver porque, además, bueno, eh, cada uno que se suicidaba, no sé cómo era la cosa. pasaba, en, pasaba en, no me acuerdo si eran unos robots o unos paisanos disfrazados o como era. Hay mucho tiempo que la leí y la en mi memoria, pues ya sabéis que no era ninguna maravilla. Pasaban, se pasaban, cogíanla la, llevaban a un sitio y tal. Y bueno, pues el protagonista acaba contando el sitio y, y tiraban los, todos los cadáveres a un furacú o tal huesina. Y, y el chavo no hubo un mal foraco Bueno, no me acuerdo cómo era tal Y tampoco importa, coño, por lo que voy a decir Simplemente voy a decir Que, que bueno, pues que Viendo la, la desesperación general Que voy alcontrando No, no es broma, ¿eh? Hay mucha gente con la que estoy hablando Que nunca hubiera esperado Alcontrarlos de, de esta manera ¿eh? Alcontrarlos en este estado emocional Tan, tan bajo, tan, no sé No sé qué decir También es verdad que también sirvió esto. Mira tú que decían que, decían cuando estábamos encerrados que a lo mejor cambiamos para mejor y no, no, cambiamos claramente para peor. Yo más o menos ya lo sospechaba porque desgraciadamente ya tuve oportunidades de ver cómo les, bueno, no voy a decir todo eso, pero como de algunas personas, muchas personas, muchas, demasiadas, de las que no lo... Pero nunca, cuando se ven en una situación de peligro, digamos, que, bueno, pues, y os aflora ese egoísmo de, pensado de mala manera, ¿eh? no como no como el egoísmo que defiende el, el adeno de conmiserable o el anarquismo individualista, ese egoísmo de conseguir que que todo el mundo teja lo mejor posible para China dar lo mejor posible eso también no es un, un egoísmo a corto plazo ¿eh? a corto plazo un egoísmo inmediato el egoísmo del anarquismo individualista y un egoísmo a, a muy largo a muy largo plazo este no es el egoísmo inmediato y tuve la oportunidad de ver cómo cómo personas son capaces de esquecer esquecer que quieren a otra de ya la tirada en el momento que ...en el momento que eh, bueno, pues que tienen que librarse de, de algún peligro y, y cosas así... ...así que, que no, no pensaba yo no pensaba yo para nada que fuéramos a ir a mayor... ...pero sí que conozco de algún caso de, de alguna persona que fue a mayor... ...bueno, pues a lo mejor lo que pasa es que las personas que, que hieren males... ...volvieron más buenas y desde que hieren buenas, pues volvieron a menos buenas... Ah, eso también llena pejada con la copa de un pino porque hay los que llegan capullos ahí antes y, y siguen siendo capullos ahora o más capullos todavía pero bueno así en el mío círculo cercano la verdad es que hay más de una persona que ya era bastante insoportable y, y que de un día en esta parte pues pues tan tan encantadora ¿eh? no lo sé no lo sé Se, será posible que algunas personas yo sentara bien no me tanto como senta ellos bien no y es mucho que decir pero bueno que Joder, no sé cómo decirlo, que, que va, oye, que, que cambiaron de comportamiento, que a lo mejor entendieron que entendieron que, que otras personas no sé, que, que se portaban mal con ellos y que quieren portarse mejor. No lo sé, no es móviles Bueno, no me fagáis mucho caso. Hoy estoy barriendo, si todos los males es, es barrio, lo de ya, ya, y por, por demás, ¿visteis? Eh, no me fagáis caso. Bueno, eh, visteis, joder, dos cantarinos en 50 minutos, esto no es normal en Anedonia. Más que nada porque, bueno, voy a ir terminando. Ya os digo, hoy un programa es ya en el que falé de, de cosas, pero de, de, de ninguna cosa integrada. De, de, de cosas en sin sustancia, ¿eh? de es. No sé de qué cosas falé, no me acuerdo ni yo. Cuando subo al programa, cuando subo al podcast, va a costarme trabajo porque no voy a, no voy a ser quien a, a acordarme de qué cosas tengo que poner. Tampoco pasa nada. Oye, los que sintáis esto a través de podcast, seguro que teáis de acuerdo en que entre lo que se lee en la descripción eh, y después lo que alcuente es cuando, cuando sientes esto, no tiene absolutamente nada, no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? En fin. Oye, por cierto, que no voy decir tipo eso de hasta la semana que viene, porque joder sería totalmente incoherente con todo lo que llevo falado hasta ahora, ¿eh? Que lleve verdad, que pa incoherente yo, anedónico, miserable, apofénico, fotofóbico, hiperacusico, incoherente. incoherente tengo todos esos apellidos ya sabéis como notario los notarios siempre tienen muchos apellidos nunca tienen dos nada más yo igual pues que sería totalmente incoherente si dijera hasta la semana que viene no tengo ni puta idea igual la semana que viene estoy confinado igual la semana que viene estoy tocado desde la queda igual la semana que viene estoy muerto a lo mejor no me mata el coronavirus cruzo una calle y en un coche O voy pelacera y que me un tiesto, que cayó de una ventana, que me la cabeza y me abra el cráneo. Guapamente, ¿eh? pues pásame cualquier cosa de esas. O a lo mejor, que sé yo, supuestamente estoy sano, pero ¿por qué sé que estoy sano? Porque no me duele nada. Pero a lo mejor resulta que tengo el corazón fecho una ella seria y, y, y tengo un infarto. Cualquier día de estos. No sé, no tengo ni puta idea, no lo sé. No lo sé. De fecho, bueno, esta semana pasada. Vino la convocatoria para hacer el reconocimiento médico anual de empresa eh, y yo un año más firmé la renuncia. No quiero hacerlo. Dir a esa gente, esos sitios, vale nada más para pa que si estás bien, tal cuenten de algo que tan mal vale. vale, sí, que, que a lo mejor que lo tienes mal de verdad. Bueno, pero a lo mejor no. Esa es la cuestión. Yo hay años fui a a un reconocimiento de esos de empresa, y yo, eso, cuando me hicieron el, el electrocardiograma este que te fa, en la rapaza puso así, cara rara y tal, sacó lo, dice, lleva esto, sacó lo quiero decir, rompió el papelín, el gráfico, diómelo en un sobre, lleva esto, alto médico de cabecera, que, que salen ahí unas cosas raras, y digo, madre, no lo llevé nunca. no lo iba nunca pero años después volví a trabajar en otro sitio de estos que te hacían reconocimiento médico y yo de aquella todavía no renunciaba y o no renunciaba, renunciaba lo mejor ya era para algún sector de estos que yo obligatorio pues alimentario es lo de mi madre y bueno fui fíjense un, un electrocardiograma de y no me dijeron nada entonces pueden pasar dos cosas o bien que tampoco fuera que fuera mentira ¿eh? pero bueno ya si estás si vas al médico de cabecera luego date vez para pa el especialista tiene que mirar te facete más pruebas, si ya estás comiendo comiendo el tanque no sé cuánto tiempo qué bueno qué sé yo hay dos opciones hay gente que dice que ellos quieren más de ir para pasar y yo casi que mira si si acabo tirado por un prado tampoco pasa nada tirado por un prado tomando sol no joder digo quiero decir muerto hostia ¿Eh? pues que tampoco lleva lle tanto Hay, hay maneras peores de, de morrer que, que tirar que tira un prado. Básicamente cualquier manera de morrer que duela. Si duele, no, no es no prestoso. y bueno que lo prometió y deuda y yo prometí de chavos y de ¿Eh? eh, tenéis mucho cuidado vale no os un guardáis la distancia de seguridad ponéis la mascarilla esas cosas pero intentáis disfrutar un poqueñín también eh, eh, jodido pero pero pensáis que, que igual no hemos disfrutar mucho mucho más ¿eh? sea como sea cuidadín y bueno hacéis lo que vosotros queráis si nunca queréis poner la mascarilla no lo pongáis yo diría vos que la pusierais si nunca queréis guardar la distancia seguridad, no la guardéis yo diría vos que la guardaseis pero no tenéis por qué hacerme caso a mí sea lo que sea en lo que sí que me tenéis que hacer caso para que no me enfade y tener cuidadín y mirar de que no os cojan vale hala venga Bien. Para que no los hechos, que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes son y serán por siempre. Grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar el espinazo, dar taconazo, besar su mano, honrar sus sables y que Dios, Dios les salve. salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria. E intentar averiguar la verdad.